Pero en toda la semana o en algún día de la semana o en el año o quién sabe cuándo escuchen este programa, nadie les ha dicho feliz cumpleaños, pues bueno, de parte de este programa y de todos los que nos encontramos aquí en la, en la radio, <ríe> ¿eh? con, con, eso, con eso es suficiente, pues les deseamos un feliz cumpleaños. Mientras tanto, este, pues ya saben, están invitados a, a venir, a participar, a tomarse un café, a buscarse un buen libro aquí en la rueda cartonera. Nos encontramos en Prisciliano Sánchez 615. Aquí podrán tener este, algún café por parte del, del cuasi barista X Balanqué. Eh, ¿Qué anda ahí? ¿Cuántos kilos llevas? No, nomás es una... No. No, nada, nada, todo bien. Eh, Bueno, el día de hoy tenemos varias efemérides Que de hecho las efemérides hoy están completamente relacionadas a todo lo que vamos a poner Incluso la música, ustedes creerán que eh, a lo mejor no tiene nada que ver Un poeta argentino nacido en 1930 con Rage Against the Machine Pero sí, tiene todo que ver Desde casi la portada del primer disco, casi Pero lo que sí, más que nada, como el, estos mensajes, pues, ¿no? Estos mensajes de, de conciencia, ¿no? Social, de, de estos mensajes como de lucha, de cohesión, de cohesión también que nos hace falta en la comunidad y pues de eso también hablaremos el día de hoy, este, por lo cual tendremos lectura de algunos poemas de Juan Gelman y vamos a leer una, una, una o un par de escenas de este... Buen libro, que me, me encanta esta edición, la verdad eh, No sé A quién se le ocurrió, o sea, obviamente Aquí hay esta editorial que se llama Grupo Mac Macmillan eh, De ediciones Macmillan y ediciones Castillo eh, Es una edición de Hamlet, pero viene muy Completa, viene incluso con comentarios Vienen algunas imágenes También algunas ilustraciones eh, Tanto de pinturas y obras de arte Relacionadas con Con con Shakespeare y Hamlet y este, también incluso vienen algunas eh, fotografías de las películas en blanco y negro de, de algunas representaciones de Hamlet a mí se me ha tocado ver alguna de ellas y la verdad creo que sí son bastante buenas hay, hay como tres o, o cinco películas distintas todas muy buenas de, de hecho de cualquier cosa que, que encuentren de, este, de Shakespeare es, es, es bastante bueno leerlo Y eh, por ahí como dato curioso, algo que no parece como tal, pero es una representación de la obra de Sueño de una noche de verano en la película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos. si se llama así? Sí. Sí, sí se llama así. En la película que se llama La Sociedad de los Poetas Muertos, que es donde sale este Robin Williams eh, como el maestro y que les... Eh, que les enseña sobre poesía ¿no? A los chicos Y que entonces ellos se van metiendo cada vez más en esto Hasta que en algún momento descubren que hay un libro De una sociedad de alumnos O un grupo de alumnos Que se juntaban todas las noches a leer sus, sus textos ¿no? O a leer textos de poetas este, Clásicos o románticos O en este caso poetas malditos ¿no? Y Uno de los personajes eh, Siempre ha tenido como estas Em... Eh, pues, cómo decirlo, como estas inquietudes y curiosidades artísticas, tanto en la cuestión de, de, de la lectura y la escritura como en la actuación, ¿no? en este caso en, en el teatro, y él consigue un papel, consigue el papel este, principal dentro de la obra de eh, Sueño de una noche de verano. A nadie nos agrada mucho el, el final, este, pero cuenta como una lección de vida, de que pues, no hay por qué privar a alguien de sus inquietudes o talentos este artísticos, pues, ¿no? Al contrario, pues hay que tanto aceptarlos como apoyarlos, ¿no? Digo, parte de la película, es, ese es el mensaje, ¿no? En el que cuando estos chicos en, empiezan a encontrar más en la cuestión de la literatura y sobre todo de la poesía, eh, todas las demás cuestiones académicas, no es que se vuelvan más fáciles, pero por la cuestión del lenguaje, son más sencillas de pues de llevar a cabo ¿no? No, no, es, no es como decir específicamente que leer literatura eh, te va a ser mucho más fácil cualquier otra materia pero el hecho de leer precisamente y entender lo que estás leyendo, el disfrutar lo que estás leyendo, el que te lleve a buscar otras cosas, el que relaciones y sobre todo también el que eh, digamos como que expanda tu imaginación pues todas esas cosas sí te van a servir para todas las demás materias Entonces, por esa parte sí vendría siendo bueno siempre, siempre llevar a, a la par alguna cuestión artística o, o al menos literaria dentro de pues, los estudios académicos de cualquier nivel. ¿No? Digo, sugerencias ahí están, este, opiniones, ¿no? a lo mejor a nadie, a nadie le interesa. Esperemos que a los pocos que sí, este, podamos reunirnos para hablar de esta clase de cosas. Pero bueno, entonces eso será... Este, parte de, también de lo que mencionaremos el día de hoy, sí vamos a regalar un libro, como todos los días, a sangre viva siempre tiene libros de regalo, eh, estamos en el programa 122, mencionamos hace uno o dos programas que esperaremos hacer un especial para el programa número 150, todavía falta un poco, pero ya estaremos anunciando que se nos va a ocurrir para ese entonces, quizá, quizá para ese entonces este, ya exista más gente vacunada y entonces este, podamos hacer eh, tacos de chorizo con... Eh, salsa de vacuna o algo así, no que sé yo vamos, vamos a ver, vamos a ver Pero bueno, el día de hoy vamos a regalar esta, esta novela Que se llama ¿Quién sepa de amores? Como, como no como pregunta, más bien como retórica Pues entre que te estoy retando y en el neta no sé Y tú tampoco, es pues, como de ¿Quién sepa de amores? ¿no? Bueno, el, <ríe> eh, esto es lo que vamos a regalar el día de hoy Por si se preguntaban, eh, sí, es una novela. Eh, el autor, en este caso, es Sealtiel Alatriste. Wow, ¿no? y yo me llamo Irad, ¿no? Cosas poco comunes. Y fíjate que no me gusta nada la portada. Y a pesar de que es edición de Joaquín Mortis, Joaquín Mortis suele tener buenos diseños. Pero en este caso como que se lo dieron al, al nuevo y no supo qué hacer con el libro. Y sacaron esto, ¿no? Con. No sé. Es raro. Bueno. Eh, tenemos efemérides. Pero. Eh. Para arrancar el programa. Comenzaremos con una. estas canciones que seguramente. a Juan Gelman le habrían escuchado. Este dentro de su playlist, ¿no? Eh, porque nace en 1930 y fallece hasta 2014, desafortunadamente, pero se aventó 84 años, pues, ¿no? 84 años eh, de estar escribiendo y, de, y estar haciendo denuncias, ¿no? Entonces, seguramente alcanzas a escuchar estos... A, a, alcanzó a escuchar estos discos, ¿no? De, al menos de, de Race Against the Machine, los primeros dos o tres, aunque sea. Porque, por ejemplo, el Battle for Los Angeles, creo que es del 2000, o el del, del 2002, creo que es exactamente del 2000. Entonces, ¿todavía alcanzó? ¿Todavía alcanzó? E incluso algo de Alice in Chains y por ahí. Entonces, no estamos asumiendo que Juan Helmer los haya escuchado todos ellos. Esperemos que sí, ¿no? porque pues, es que la edad no, no define específicamente que vayas a escuchar, jamás. ¿no? Entonces, como recomendaciones, este, si ustedes tienen algún libro de Juan Helman, el que sea, eh, pues léanlo. ¿no? Y si no, hoy les vamos a dar un listado de un montón de libros, que, que, bueno, de títulos de libros de Juan Helman. Eh, tenemos también algo de comentario, pues de títulos de libros de Shakespeare, porque hoy, eh, según el calendario gregoriano, hoy sería su cumpleaños. ¿Sí? No, hoy sería su... Aniversario de Luctoso, perdón. Sí, sí, porque el de cumpleaños este, lo, lo manipularon tanto al punto que, ten, que lo dejaron al mismo día que el de Cervantes, para que fuera así como de, oh, Cervantes y Shakespeare al mismo tiempo, este, nacieron el mismo día, ¿no? Pero bueno, cosas así. Pasemos a la primera canción del día de hoy. Eh, esto se llama eh, Guerrilla Radio eh, de Russian Games The Machine. Eh, esto va porque Juan Gelman hubiera querido que lo escucháramos y vamos a escuchar esto y regresamos con más de Sangre Viva aquí en Radio Comenzamos con más de Sangre Viva. Les recuerdo estamos transmitiendo en vivo por RadioCartón.com. Eh, el día de hoy queremos mencionar algunas efemérides. Tenemos eh, que un 3 de mayo, pero de 1948, el dramaturgo estadounidense Tennessee Williams obtenía el premio Pulitzer por su obra de teatro, un tranvía llamado Deseo, que si no la han visto no la han leído, búsquenla, es bastante, bastante buena. Eh, hubo obviamente como todas las obras de teatro algunas adaptaciones en donde se ha descompuesto un poquito el texto para hacer este, más amena o rápida o incluir el, elementos modernos dentro de la representación que no tiene nada de malo, pero la idea o lo ideal sería poder encontrar la obra de teatro o las obras de teatro de Tennessee Williams y poder darles una lectura tenemos también que eh Un 3 de mayo, pero de 1469, nacía o nace eh, Nicolás Maquiavelo, filósofo y escritor italiano. Creo que todos, todos en alguna vez, en algún momento nos han recomendado o nos han tenido que este, dar a leer el libro de El Príncipe, escrito por eh, Nicolás Maquiavelo. No sé, es, es, eh, no es la cosa más fundamental del mundo, pero yo creo que sí es algo que es, es muy común que en algún... Eh, nivel escolar nos den a leer. No sé si aquí a los muchachos este, les han dado a, o les han mencionado en la escuela que lean El, el Príncipe de Maquiavelo. No, pero si lo quiero leer. Pero si lo quieres leer, muy bien. Ah, Macbeth, por ejemplo. Eh, otras de las lecturas así como básicas de cosas como medio filosóficas, es que luego en algún momento también de la escuela les puedan recomendar eh, El Arte de la Guerra de Sun Tzu. Ajá, el arte de la guerra de Sun Tzu y en este caso, bueno, eh, el príncipe de Maquiavelo, que es, es, es, está chido porque les inculca como esta otra clase de lecturas que no necesariamente son como específicamente académicas de tronco común eh, en secundaria y preparatoria, esperemos que sí lo fueran, eh, pero también por ejemplo... Que se vayan otros temas, pues, ¿no? O sea, que ya tienes español, tienes matemáticas, tienes historia, bla, bla, bla, tienes estas cosas. Pero que esto no solamente es un texto de refuerzo para una materia, sino que puede ser un texto introductorio a otro tipo de lecturas, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo. En, en este caso yo también incluiría así como en, en algún libro que es... Que meten en algunas materias pero que no son específicamente de alguna materia en la escuela sería eh, teoría del método de descartes que también creo que suele ser un libro que en ocasiones les comentan ahí en las clases que lo lean bastante respetable también y bueno tenemos eh, otra otro otro este dato de efeméride que un 3 de mayo pero de 1913 nacía el dramaturgo estadounidense William Mother Inge quien entre varias de sus obras tenemos eh, algo que se llamaba Farther Off From Heaven, que en Broadway cuando la adaptaron le cambiaron el título a The Dark at the Top of the Stairs así como la oscuridad hasta arriba de las escaleras o en la cima de las escaleras eh, por ahí publiqué, eh, y si no lo, lo mandaré a la página hay una... Eh, pues una puesta en escena de esta de, de esta, de, iba a decir película, película, de esta obra, de, se llama eh, ¿cómo? cómo? The, the Dark at the Top of the, the Dark at the Top of the Stairs y dura casi dos horas, eso se me hace así como como muy pesado bueno, también porque uno va aquí al teatro y es muy común que las obras de teatro al menos eh, en español o en América Latina no duren dos horas pues en la puesta en escena y las pocas que lo han hecho, bueno, que sé que lo han hecho siempre recorren a la cuestión de hacer un receso que está bien, pero luego pues también lo puede hacer más pesado porque también estás eh, casi no sé una hora y más de entre, des, en, entre cada mitad del descanso entonces no sé puede ser un poquito pesado pero veanla, es eh, muy recomendable, tiene otro, otro par de obras, otras tres obras perdón eh, tiene esta, esta obra de teatro que se llama Comeback, eh, bueno Comeback Little Shiva otra, otra, otra película este, otra obra de teatro que se llama Picnic eh, Bus Stop Y algo que en español, bueno, cuando lo tradujeron Se llama Esplendor en la hierba Esto del autor eh, William Mother Inge, Mother está literal Con O, así En lugar de, de con U Con O, así, tal cual Y desafortunadamente este, Solo vivió Como 40, 46 años Porque se suicidó Porque sus obras no tenían el éxito Que él creía que iban a tener Entonces eh, inhaló ¿Cómo se llama este? El monóxido de carbono de cuando, cuando te prendes el auto Y tapas todo en el auto Para que se meta todo el humo Y así, ah pues Eso hizo, desafortunadamente Las obras son muy buenas La verdad neta. Neta son muy buenas Y pues de modo, no, no lo perdimos Tenemos también Eh, que un 3 de mayo pero de 1934 que hasta la fecha también este, afortunadamente sigue con vida, eh, nace la escritora brasileña Nélida Piñón, eh, me pareció muy curioso que en su biografía dice que ella no sabía por qué, por qué se llamaba Nélida, o sea y en algún momento preguntó y le dijeron, ah porque te llamas como tu abuelo, es como de mi abuelo se llamaba Nélida, y le dicen no es un anagrama, tu abuelo se llamaba Daniel, Son exactamente las mismas letras, como de... Ah, sí, cierto, ¿eh? Y ya. Ajá, fue así como de... Oye, sí. Curioso, ¿no? Curioso, ¿no? Este, bueno, Nelly de Piñón, <ríe> nacida eh, el 3 de mayo de 1974, escritora brasileña, tiene algunos títulos como... Eh, Medera Feita de Cruz, El Tiempo de las Frutas, Fundador, A Casa de Paisao sala de armas tebas de mi corazón esto es así como fonéticamente muy, muy, muy sugestivo eh, la fuerza del destino el calor de las cosas todas estas son novelas ¿eh? la mayoría eh, la república de los sueños el pan de cada día el presumible corazón de américa voces del desierto aprendiz de homero corazón andariego Libro de horas, la camisa del marido, la épica del corazón. Algo muy curioso de los usos y costumbres de la vida en, en, en Brasil que no me he metido mucho. Hace muchísimos años, yo creo que fácil como unos 20, eh, me acuerdo haber visto en El Cable una película este, pues, que sucedía en, en, en Brasil, ¿no? En, bueno, se supone que en Río de Janeiro. Y, Se me hizo muy curioso esto de que la gente... Y digo, ya lo hago yo hoy, hoy en día. Que la gente todo el, todo el tiempo tenía un, un bote, o una jarra con agua en el refrigerador. Todo el tiempo, todo el tiempo. Entonces, donde sea que siempre llegaran, directo al refri y, y a tomar agua, ¿no? Agua así fría. Y luego aparte era que llegaban y hay quienes... Bueno, esto en la película, ¿no? Eh, los personajes a veces este, pues se cambiaban y todo. Y la ropa que se quitaban, así en automático la lavaban y la ponían ahí a secar, ¿no? O por ejemplo, este... <ríe> eso de, de lavar los... Cal bueno, de mojar los calcetines en la noche para que en la mañana amanecieran frescos, ¿no? No sé, es co así como cosas muy curiosas de esa película. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Sí me gustaría volver a verla. Sí me gustaría volver a verla. Pero se me hizo así como... Y no entendía, ¿no? Ya hasta que ya vas agarrando el pedo de que pues este Sudamérica si sí es más, suele ser más caliente, y sobre todo Río de Janeiro, que pues están ahí luego luego este, tanto cerca del Ecuador como, como de la playa, ¿no? Este, y pues Selva, ¿no? entonces, eh, sí, muy curioso, muy curioso, y, y no sé, este suena bastante interesante leer algunas de las obras de de Nelida Piñón, que, o oh, <ríe> Daniel, no, no, no, no, Nelida, Nelia le pusieron L, así lo vamos a decir, ok, ahora sí, este, la efeméride de Juan Gelman, Juan Gelman, escritor y poeta argentino, fue uno de los fundadores de un grupo literario llamado El Pan Duro, esto lo mencionamos porque Juan Gelman nace un 3 de mayo, pero de 1930, El Pan Duro, que es un grupo literario que comenzaba este, junto con sus amigos de la escuela, Eh, tenían como en diferentes eh, niveles ¿no? de organización y de escritura, tenían la idea de que la poesía era, es una actitud de absoluta libertad en contradicción con el mundo, pero para anticipar un nuevo mundo, es como de esto está mal, pero vamos creando todas estas palabras con un mensaje para algo chido que pueda venir después ¿no? entonces siempre como con esta lucha como con este ánimo de unión ¿no? entre, entre personas, entre, entre mentes ¿no? para generar cosas más buenas eh, siempre eh, todos los escritores de este grupo eh, pues se dieron a la tarea de escribir poesía como eh, digamos no necesariamente revolucionaria Y no específicamente panfletaria, no panfletaria eh, como tal porque no atacaba específicamente eh, con un nombre a un sujeto, ¿no? sino que es más como de invitar a la gente a que, a, no sé, a que empatice, a que se concientice también y eso es algo muy chistoso que fue haciendo Juan Gelman a lo largo de toda su carrera Juan Gelman siempre fue creando eh, este tipo de poesía ¿no? en donde se empezó a enemistar conforme fue creciendo su carrera, se empezó a enemistar con grupos tanto socialistas como comunistas porque estos querían imponer un régimen ¿no? así como tanto eh, de gobierno como ideológico y es como de no, no, no, a ver, o sea la idea es juntar a la gente y que haya más libertad igualdad y que todo esté chido pero no específicamente con un sistema así autoritario que diga así tiene que pensar todo el mundo para que todo esté bien es como de no, no, no, no y eso es algo que, que me parece muy congruente de Juan Gelman porque eh, se exilió en varios países por lo mismo o sea, porque le decían no, no, es que o sea, si sí tienes idea, ideas como libertarias pero no nos apoya, así es como de no pues es que ustedes no son libertarios, ¿no? Ustedes quieren imponer una cosa para decir que con eso ya todo va a estar bien y pues para nada, ¿no? Entonces de Argentina este, le dicen, no, ¿sabes qué? No puedes estar en el grupo de nosotros. Y le voy a decir, pues ¿sabes qué? Este, no los necesito, ¿no? De hecho ustedes me necesitarían más a mí. O agarro mis cosas y me voy, ¿no? Y, y, y así fue, o sea, primero fue exiliado en varios países de Sudamérica Hasta que ya cerca de, de los ochentas llega aquí a México ¿no? Y aquí en México también este, alg algunos personajes pues dentro de la literatura Así como, este, que según ellos son como de, ah sí, de izquierda, de que comunistas y estas tonterías eh, Pues también lo veían como de, oiga, pero es que usted no está apoyando un movimiento Es como de, no, no, no, a ver, a ver O sea, también clavarse en una ideología de esas, este, pues está mal, ¿no? O sea, está bien que, que aprendas de ello para entender cómo va la idea, ¿no? Que puedes salir de ahí para que todo sea mejor, pero no te claves en eso, ¿no? Y eso era lo chido, que su congruencia y su integridad personal siempre combatió el no te claves, ¿no? Y no sé, es algo así como muy, muy chido de parte de, de Juan Helman que se me haría... Eh, Genial, pues, ¿no? Que mucha gente lo hiciera. Y eh, algo así como crítica, obviamente, en las cuestiones modernas. Eh, no vamos a decir pues modernos, porque modernas es lo que está pasando ahorita, ¿no? Así como, no importa cuándo, actual, ¿no? Eh, esta, este ánimo, ¿no? De escribir la poesía como para mostrar las cosas, ¿no? De, de lo que está pasando y de como jalar o incentivar a la gente de forma mental para que piensen las cosas y para que se una y para que, eh, no sé, comiencen a hacer las cosas en comunión con los, con los semejantes, eso siempre es muy bueno. ¿no? Y Juan Gelman no lo hace de forma eh, de discurso, ¿no? que no tiene nada de malo, pero al menos él así como yo lo voy a hacer en poemas. ¿no? En los poemas van a estar las imágenes que te van a a tocar esas fibras, ¿no? De que yo voy, yo te estoy contando aquí, yo te estoy mostrando en este poema, algo que a todos nos puede doler, ¿no? Por tal causa. Entonces él lo pone ahí, ¡pum! ¿No? Es como de, es que hay gente que no tiene para llevarse un pedazo de pan a la boca, ¿no? Entonces hay un poema sobre esto, ¿no? Y a todos nos ha llegado a pasar, y a todos les podría pasar, y a, hay quienes les sigue pasando, ¿no? Y hay quienes, ¿no? Les va a pasar en algún momento, ¿no? Entonces, eh... Sobre, esa, digamos, sobre esas líneas ¿no? es que Juan Gelman siempre escribía sus textos, ¿no? son como cosas muy eh, como muy locales e internacionales al mismo tiempo ¿no? de que a todos nos puede suceder y eso también eh, que no es una cuestión de como una poesía digamos para ciertos estratos, ¿no? cualquiera que lo lea este, puede entender algo de ello pues, ¿no? o esperemos que pueda entender algo de ello Y bueno, títulos de, de poemarios o de libros de Juan Hellman. Ahora sí, a, a anotar, por favor. Y si no, este, bajan el programa y luego los apuntan todos. O se meten también en internet y buscan títulos de libros de Juan Gelman. Tenemos eh, algunos títulos como Violín y otras cuestiones. El juego en el que andamos. Velorio del solo. Gotán, que este de Gotán se supone que es solo porque cambió la palabra y en lugar de poner tangos ¿no? es Gotán pero esto que le puso Gotán en lugar de tangos es porque quiso ser como un juego de palabras porque es a partir de este libro que comienza a escribir como cosas que parecieron un poquito absurdas o sin sentido o versos como quebrados pero pero están escritos también a forma de letras de de tangos o de milongas, ¿no? entonces eh, bueno ese es el, el, un poemario que se llama Gotán, eh, hay otro libro que se llama Cólera Buey, traducciones 3, que de hecho viene de traducciones 1 y 2, esto es porque en algún momento Juan Gelman lo que hace es que se inventa eh, tres escritores ¿no? y en el traducciones 1, 2 y 3 eh, según él Hace traducciones de estos poetas, ¿no? Pero en realidad son, son, son sus propios textos. Es como a quien... O sea, está, está chido, pues, ¿no? Pero eh, no, no es que usara heterónimos para escribir de otras formas, sino más bien como eh, crea un, un alter ego para explicarlo con poesía, ¿no? Es como él, él este, escribía tal cosa y yo lo estoy traduciendo, ¿no? Pero sigue siendo el mismo Hellman que escribió todo, pues, ¿no? Otros títulos de, poem de poemarios o de libros tenemos hechos y relaciones, citas y comentarios, anunciaciones, interrupciones, interrupciones 2, carta a mi madre, que este carta a mi madre se supone que so es so solo un poema y que este, sí se recomienda así como leer con, con cierta ser serenidad, ¿no? así como de este, está bien que también te pegue porque pues el texto está escrito como en ese tono, ¿no? Eh, tenemos otros títulos de libros también de Juan Helman: Salarios de Impio, Dibaxo, eh, Valer la Pena, País que, fuera, que Fue, Será, Miradas, Mundar, Bajo la Lluvia Ajena, El Emperrado Corazón, Amora, Y Hoy, o sea, el libro que se encuentren de Juan Helman o los textos que se encuentran de Juan Helman, léanlos y no lo suelten y síganlos leyendo y compártanlos la verdad Última efeméride del día de hoy para hacer algunas lecturas también eh, tenemos que un 3 de mayo pero de 1616 desafortunadamente fallecía el bardo, ¿quién es el bardo? pues bueno, este, nada más y nada menos que William Shakespeare ¿no? Eh pues esto bueno, esto según el calendario gregoriano, porque la otra fecha es que eh fallecía un 23 de de no, falleció nació un 23 de abril, lo del Día Internacional del Libro. Bueno, el chiste es que eh pues bueno, creo que todo el mundo conocemos al dramaturgo, poeta y actor William Shakespeare. Si no han leído poemas de William Shakespeare, búsquenlos, búsquenlos, la verdad, bastante buenos igualmente que las obras títulos de obras de teatro escritas por Shakespeare, eh, hay un mito por ahí eh, o algunas historias de investigación no sé qué tan, qué tan reales sean, que según esto William Shakespeare en algún momento eh, falleció antes de la fecha oficial de la que todo el mundo dice, y que según esto ¿no? el, el montón de, de grupos, ¿no? de fans empezaron a hacer fanfics básicamente eso, fanfics lo que hoy llamaríamos así Y esos fanfics son eh, la mitad de las obras que todos conocemos de Shakespeare O sea, que él ya había muerto Pero los grupos de fans empezaban a escribir con el tono que también le conocían Y entonces empezaron a publicar en nombre de Shakespeare ¿No? Dicen, dicen ¿no? Porque no, se con, no, no nos consta, o al menos no me ha tocado leer a mí No nos consta quiénes formaban estos grupos ¿No? Eh, porque es que la, la firma sale igual Exactamente igual Digo quizá alguien sí practicó muy bien No lo sabemos La otra también es Porque hay vestigios de que realmente murió en el año en el que murió Y no antes O sea como, como observaciones O notas o algo así Es como de porque alguien diría en su diario Que vio a Shakespeare en tal año Cuando se supone que murió mucho antes es, O sea hay varias cosas que no concuerdan ¿no? Pero bueno Eso ya se verá después Títulos de obras de Shakespeare, Antonio Cleopatra, Coriolano, Hamlet, El Rey Lear, Julio César, Macbeth, Otelo, Romo y Julieta, Tito Andrónico, Troilo y Crésida, A Buen Fin No Hay Mal Tiempo, Cardenio, Simbelino, Como Gustéis, El Mercader de Venecia, El Sueño de una Noche de Verano, como lo mencionamos hace rato, La Comedia de las Equivocaciones, La Fierecilla Domada, creo que ese también anda por aquí, aquí en la rueda, por si quieren venir a buscarlo. Los, aleg los Alegres comades, Las Alegres comadas de Windsor. Ah, ese sí está en un compilado allá en el de, sepan cuántos. hay varios ahí de, de, de él. La Tempestad, Los Dos Hidalgos de Verona, creo que también está por ahí. Eh, Noche de Reyes, Timón de Atenas, Trabajos de Amor Perdidos cuento de invierno venus y adonia y la violación de lucrecia y pues es así como dentro del listado no son todos pero creo que ahí tienen un buen ejemplo de los libros que pueden buscar de shakespeare la neta es fundamental fundamental eh, ¿Por qué? Bueno, presenta muchas de las situaciones dramáticas que a lo largo del tiempo, de muchísimo tiempo, se han seguido utilizando. Y digamos, si falleció hace 505 años, hace 505 años, y lo seguimos leyendo, ¿sabes? Es como, no, espera, sí, 505 años, sí. O sea, wow, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo haces eso? ¿no? ¿Cómo escribes... Esa cosa tan genial que todo el mundo después va a seguir citando y citando y citando y citando y estudiando y que entonces alguna persona, imagínate, 350 años después leyó un libro de Shakespeare y dijo, yo quiero hacer esto, ¿no? Yo quiero escribir este tipo de cosas o yo quiero actuar esta, esta obra, ¿no? O sea, cómo de poderoso es que tu obra esté tan, digamos, como tan redonda, tan bien hecha, tan, tan citada, tan apreciada, ¿no? Que haya influenciado tantos miles de, quizá millones de personas a seguir haciendo esto, pues, ¿no? A leer. Chido. Bueno, haremos a la segunda canción para ya regresar con, con lecturas porque andamos como en el treinta y tantos, ¿no? 42 por ejemplo ok, vamos a escuchar esto rápido que se llama Testify de ¿Cómo Red Hot Chili Peppers no. Race Against the Machine Ay, es un nombre largo, pues. empieza con R disculpen ustedes el chiste es que eh, esta es otra canción que nos recomendaría Juan Helman dentro de su playlist entonces vamos a escuchar esto que se llama Testify y regresamos con más de Sangre Viva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 Ligeramente derrumbados sobre sus senos góticos, fatigados del trance pero lúcidos, lúbricos, y Daniela advertía sus símiles contrarios. Las puertas que se abren para seguir viviendo, las puertas que se cierran para seguir viviendo. En general... Las puertas, sus misiones, sus ángulos, ángulos de la fuga, las fugas increíbles, los paralelogramos del odio y del amor rompiéndose en Daniela para dar a otra puerta con la ayuda de drogas diversas y de alcoholes o de signos que yacen debajo del alcohol. O Daniela sacándose los corpiños, sacándose los pechos distanciados debido al ejercicio del amor en contrarias circunstancias mundiales daniela roca loca dicen los magazines de una pobre mujer italiana por cierto que practicaba métodos feroces del olvido y no mató a sus padres y fue caritativa y un día de septiembre orinó bajo un árbol y era llena de gracia como santa maría estos poemas Estos poemas, esta colección de papeles, esta manada de pedazos que pretenden respirar todavía, estas palabras suaves, ásperas ayudantas, por mí me van a costar la salvación. A veces son peores que actos, mejor dicho, muchas más ciertas. El tiempo que pasa no las afina, no las embulle, descubre sus rajaduras, sus paredes raídas, el techo se les hunde y llueve. Es así que en ellas no puedo tener abrigo ni reparo, en realidad huyo de ellas como de las ciudades antiguamente malditas, asoladas por las enfermedades, las catástrofes, los reyes extranjeros y magníficos, más malas que el dolor son estas, ruinas que levante viviendo Ruinas que levanté viviendo y dejando de vivir. Andando entre dos aguas, entre este mundo y su belleza. Y no me quejo ya de que ni oro ni gloria pretendí. Yo escribiéndolas, no las pretendí. Ni dicha, ni desdicha, ni casa, ni perdón. Reconocimientos Por los barrotes de la ventanita del camión celular La tarde se corta dos veces El barrote de la izquierda corta calles, árboles El de la derecha corta lejanos pies Afuera alguno mirando el pálido resplandor Tras los barrotes de la ventanita del camión Piensa, alguno será un camarada Piensa que alguno será un camarada Gira en la tarde la sirena del camión celular, alguno adentro mirando los pies cortados piensa, alguno será un camarada, piensa que alguno será un camarada. Tales encuentros, tales pensamientos ocurren en la tarde cortada dos veces por los barrotes de la ventanita del camión celular. Nieves La compañera se ha venido más triste en estos días, tiene más ásperas las suaves manos y menos brillo en los ojos, aunque más calor y en sus cabellos ha caído la primera nieve, sin nieva por acá. La compañera deja caer pedazos que se ponen a arder arrugándole la piel de la frente y alrededor de la boca en esa hoguera crepita bajo el sol ella. Con esos ruidos la compañera llena la cama de noche, y con animales amansados, pero no mansos, sino dulces, que llevan a cualquier parte del mundo, pisan la noche y llevan a cualquier parte del mundo. Se ha venido más triste en estos días, tiene más ásperas las suaves manos, y menos brillo en los ojos, aunque más calor, y en sus cabellos ha caído la primera nieve. Bellezas Octavio Paz, Alberto Girri, José Lezama Lima y demás obsesionados por la inmortalidad creyendo que la vida como belleza es estática e imperfecto el movimiento o impuro. ¿Han comenzado los 50 de edad a ser empujados por el terror de la muerte? ¿El perro que mira acostado el domingo es inmortal en ese instante? ¿O diluvió de la tarde contemplándose en sus ojos? ¿No ha quedado acaso el perro clavado en, a esa contemplación que lo embulle o sobrevuela como ardor en la tarde? ¿Y el deseo de Octavio, Alberto, José, no es movimiento acaso y movimiento su ser cuando atrapan la palabra justa o injusta? ¿No debe correr mucho quien quiera bañarse dos veces en el mismo río? No debe amar mucho quien quiera amar dos veces es ese mismo amor. Y nuestro cuerpo... No ha sido inmortal uniéndose al cuerpo amado con trabajos que pocos desdeñan... Y desapegándose, desgarrándose o rompiendo incandescencias bocas... Que rodarían en la noche como criaturas extraviadas que pueden hablar ya. Y ese cuerpo... ¿No ha venido para irse acaso dejando un tránsito que nadie recorrerá sino aquellos que ardieron o arden como un perro mirando el domingo bajo el avión lento de Venus y demás planetas en pura consumación? Y Alberto, Octavio, José, eligiendo sea cantar el término en la finitud con voces melancólicas, sea emperrados en fijar un instante creyendo que la vida, como belleza, es estática. ¿Acaso no dan luz como planetas ciegos a su propio destino? ¿Y qué piensa la estrella el perro? ¿Y qué piensa la estrella y el perro contemplando a Octavio trabajar? ¿No les llegará acaso su luz? ¿No es el objeto del deseo la materia como el del macho la hembra? No ha de gritar Alberto como vi como vida terrible, cercenable e indestructible en la noche del mundo. Y José, preso en su José, mirando la calle, mirándola donde esta eternidad verdaderamente no mira contando, comparando los kioscos de flores o las vidrieras de la gente, bajo la sombra del patíbulo, no contempla la belleza que pasa como lejos de su propio terminar. Octavio, Alberto, José, niños... ¿Por qué fingen que no llevan la calma donde reina confusión? ¿Por qué no admiten que da el valor a los oprimidos o suavidad o dulzura? ¿Por qué no se afilian como viejos a la vejez? ¿Por qué no se pierden en detalles como la muerte personal? ¿Por qué? Juan Helman. Juan Helman. Pasamos a una última canción, regresamos y, y... Sí, y ya, casi, sí, ¿verdad? Es que todavía faltaría leer algo de Hamlet, ¿sabes? Sí... No, vamos a leer algo de Hamlet, mejor. Es que es mucho. Ok, bueno, esto es en el acto tercero, la escena 1, en donde están saliendo del castillo, pero entran el rey claudio la reina gertrudis polonio ofelia rosenkrantz y gilderstein claudio uh, a y gilderstein y podrán mediante algún subterfugio arrancarle el motivo de esa confusión que trastorna tan cruelmente la paz de su existencia como una turbulencia y peligrosa locura rosenkrantz dice Él mismo confiesa que se siente trastornado, pero no quiere hablar sobre la causa. Gilderstein comenta. Tampoco lo llamamos dispuesto a dejarse sondear. Por el contrario, con hábiles salidas logra escapar de situaciones en las que pretende sacarle alguna confesión acerca de su verdadero estado. Gertrudis. ¿Nos recibió bien? Rosencrantz. Como un caballero. Kelderstein, pero violentando sus íntimos deseos, Rosencrantz comenta, avaro en preguntas, pero sumamente pródigo en respuestas a nuestras preguntas. ¿Y se esforzaron por inducirlo a alguna diversión? Señora, por casualidad nos encontramos en el camino con algunos actores. Le hablamos de ellos y al oírlo pareció sentir una especie de alegría. Están aquí en la corte y, según creo, tienen ya la orden de actuar esta noche para el príncipe. Es muy cierto, y me ha pedido que invitar a sus majestades a ver y a oír el asunto. De todo corazón, me alegro de oír que se encuentra de este humor. Caballeros, sigan estimándolo e incitémoslo más a este tipo de placeres. Así lo haremos, señor, dice Rosencrantz. El cual sale rosencrantz y gilderstein claudio comenta déjanos tú también dulce gertrudis porque hemos mandado llamar en secreto a hamlet a fin de que se encuentre aquí con ofelia como por accidente su padre y yo leales espías nos ubicaremos de tal modo que viendo sin ser vistos podamos juzgar libremente el encuentro y comprobar observando la conducta del príncipe Si lo que le aflige es una pena de amor, obedeceré, dice Gertrudis a Ofelia. Y por tu parte, Ofelia, espero que sean tus encantos la causa feliz del desvarío de Hamlet. Así podré esperar que tus virtudes lo devuelvan a su camino en beneficio tanto de tu honor como del suyo. Ojalá así sea, dice Ofelia. Sale la reina. Polonio. Pasea por aquí, hija, por favor, majestad, apostémonos cerca, le dice al rey. Ofelia, entregándole un libro, finge que lees, esta ocupación justificará tu soledad. Qué curioso, ¿no? Desde entonces leer es para estar solos. No siempre, no siempre. Oh, demasiado cierto. Qué duro latigazo dan a mi conciencia estas palabras. No es más repulsivo el rostro que oculta una ramera bajo el artificioso maquillaje que el de mi acción bajo mis falsas frases. Oh, pesada carga. Lo oigo venir, dice Polonio. Retirémonos, señor. Entonces, se va. Sale Rey a Polonio y entra Hamlet. Ajá. Ser... ¿O no ser? Esa es la cuestión. ¿Qué enaltece más al espíritu? ¿Tolerar los golpes y los dardos de la injuriosa fortuna, o alzarse contra un mar de calamidades y haciéndoles frente acabar con ellas? ¿Morir? ¿Dormir? ¿Nada más? ¿Y suponer que con un solo sueño podemos poner fin al dolor en el corazón y a las mil conmociones naturales que la carne ha heredado? Este sería un final para anhelar devotamente, morir, dormir, dormir, tal vez soñar. Sí, ese es el inconveniente, porque necesariamente vacilamos ante los sueños que vendrán con ese sueño de muerte. Una vez liberados del torbellino de la vida, este mismo pensamiento prolonga los días de infortunio, porque... ¿Quién podría soportar los azotes y los insultos del mundo, los abusos del opresor, las afrentas del soberbio, tor los tormentos de un amor desairado, la dilación de la justicia, la insolencia del poder y los desprecios que el paciente mérito recibe del indigno, cuando uno mismo podría encontrar la paz en la hoja desnuda de una daga? ¿Quién querría soportar tan duras cargas, gemir y sudar bajo el peso de la vida, si no fuera por el temor de algo después de la muerte, esa ignorada región cuyos confines no vuelva a atravesar ningún viajero, temor que confunde a la voluntad y nos hace soportar los males que nos afligen antes que a volar hacia otros que desconocemos. De esta manera, la conciencia hace de nosotros unos cobardes, y así, El tinte natural de la resolución empalidece en contacto con el pensamiento y empresas de alto vuelo y importancia, por esta contemplación, tuercen su curso y pierden su carácter de, de acción. Pero silencio, oh, la hermosa Ofelia, ninfa, en tus plegarias acuérdate de mis pecados. Mi señor, ¿cómo está Su Alteza después de tantos días?, Mis más humildes gracias. Bien, bien. Señor, conservo algunos recuerdos suyos que ya hace tiempo deseo devolverle. Le ruego y quiera recibirlos ahora. No, yo no. Yo nunca te he dado nada. Honrado Señor, sabe muy bien que fue así. Y los acompañaron palabras compuestas por tan dulce aliento que se hicieron más preciosos, disipado su perfume. Vuelvo a tomarlos, porque para un espíritu noble, los más ricos regalos se empobrecen cuando quien los hace se vuelven despiadados. Aquí están, señor. <risa> eres honesta, ¿eh? Señor, ¿eres hermosa? ¿Qué quiere decir su señoría? Que si eres honesta y hermosa, tu honestidad no debería admitir trato alguno con tu hermosura. Señor... ¿Podría tener la hermosura mejor compañera que la honestidad? De verdad, sí. Porque el poder de la hermosura transformará a la honestidad en una alcahueta mucho antes de que la fuerza de la honestidad logre convertir a la hermosura a su semejanza. Esto constituía en otro tiempo una paradoja. Sin embargo, en el presente es cosa probada. ¿Alguna vez te amé, Ofelia? Verdaderamente, señor... Así me lo hizo creer. Pues no deberías haberme creído, porque la virtud no puede injertarse en nuestro viejo tronco sin que nos quede de él algún resabio. Yo no te amaba. Tanto mayor ha sido mi equivocación. Vete a un convento. ¿Por qué habráis de ser madre de pecadores? Yo mismo soy medianamente bueno, y sin embargo... Podría acusarme de tales cosas que habría sido mejor que mi madre no me hubiera echado al mundo. Soy muy soberbio, vengativo, ambicioso, con más pecados en mi haber que pensamientos para concebirlos. Imaginación para darles forma o tiempos para llevarlo a cabo. ¿Por qué tienen que arrastrarse individuos como yo entre los cielos y la tierra? Somos unos absolutos bribones, todos no te fíes de ninguno de nosotros vete ya a un convento ¿dónde está tu padre? en casa señor pues que le cierren bien las puertas para que no haga el papel de tonto en ningún otro lugar adiós ser o no ser he ahí el dilema bueno este, pues vamos a decirles cuál, es, cuál va a ser la pregunta para ganarse el libro de regalo del día de hoy Les comento es esta novela que se llama Quien Sepa de Amores de el autor Sealtiel a la triste a la triste, no sé, está como, Ah, está bien chido. Güey. Yo traigo uno, pero de hojaldre ah. No, es, es real, es real. Este ok, vamos a regalar el, día, el libro del día de hoy que se llama Quien Sepa de Amores, es una novela, el repito, del autor Sealtiel a la triste es este sujeto que está acá atrás Click. y esta es la novela Click. entonces eh, pues la pregunta va a ser muy sencilla este, para ganarse el libro de regalo del día de hoy díganos, díganos cuál es este, así como poniendo las primeras tres líneas cuál es su monólogo favorito de Hamlet tiene varios, tiene varios ahí en el libro Ajá, sí, tiene varios Entonces, este, con que nos pongan ahí Las primeras dos o tres líneas De cómo empieza el, el monólogo Y es que se le va a caer Tiene que estar erguido Ahí está, ya, bien Se ve chido Es como, como de mini torero una cosa así O es como un calcetín casi volteado al revés Pero, pero no completamente Algo así No sé Bueno, el chiste es que la pregunta del día de hoy para ganarse el libro de regalo es díganos cuál es su monólogo favorito de Hamlet. Esto lo podrán decir escribiendo las dos o tres primeras líneas de ese monólogo y ya saben que lo pueden enviar ellos pueden enviar su respuesta, comentarios, sugerencias, quejas, saludos, eh lo que quieran. Eh, a la página de Facebook de A Sangre Viva nos mandan ahí un, un mensaje la página en Instagram también de A Sangre Viva, o lo pueden hacer directamente eh, en la página de RadioCartón.com también este, en la página de Facebook de Radio Cartón o si ustedes ven ahí los, los videos que tenemos en la página pueden mandarlo como mensaje también a, a mi Facebook, eh, estoy ahí como Iras González, y pues ahí pueden mandar su respuesta, les, les Repito, la pregunta para ganarse el libro de regalo de esta semana, del día de hoy eh, Díganos cuál es su monólogo favorito de la obra Hamlet, de William Shakespeare Y ya con eso se estarán ganando el libro de regalo de esta semana Bueno, pues sin más que decir por el día de hoy este, Los dejaremos con un par de canciones de Rage Against the Machine eh, Que están recomendadas desde el mismísimo Juan Hellman Eh... <ríe> Vamos a dejarlos con una canción Primero que se llama Freedom Primero pondremos Freedom Y terminaremos el programa con algo que se llama Bullet in the Head Entonces, pues muchísimas gracias Espero que todos se encuentren muy bien Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes A partir de las 7 de la tarde aquí mismo Por RadioCartón.com Esto fue A Sangre Viva, el programa número 122 eh, Gracias Buenas noches y hasta la próxima Say how high?